Radio Ixtlahuacense Escucha e infórmate de nuestro municipio Red Informativa Ixtlahuacense Las Noticias Oportunamente La profesora Elda Gómez luco presidenta municipal de Isla Huaca, encabezó la ceremonia inaugural del Festival Bicentenario de la Cultura y Libertad, cuya finalidad es impulsar la participación y difundir las costumbres y tradiciones del pueblo mazagua. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, entregó el Premio Estatal de la Juventud 2009, que consta de 50 mil pesos y un galardón a 8 mujeres y 25 hombres de entre 14 y 29 años de edad. El presidente Felipe Calderón afirmó que si el Congreso no reasigna recursos para combatir al crimen organizado, el gobierno federal buscará nuevas fuentes de ingreso que constituirán una carga para los contribuyentes. Irán está preparado para reanudar las estancadas conversaciones con las potencias mundiales sin condiciones sobre un plan para intercambiar material nuclear por combustible. ¿Sabías que? ¿Sabías que? David Piña Remigio, originario de Iztlahuaca, ganó el Premio Estatal de la Juventud 2009 en la categoría Innovación Tecnológica. Ya estás al tanto de lo que pasa dentro y fuera del municipio. Sintonizas Radio Iztlahuacense. Radio